see him. Son, cuando sangre porque sufre De mal de amor Este lo acaba y destruye Si canto quejas en mi serenata Y en ella pido perdón y olvido Tengan en cuenta los versos del, del alma, alma Que el hombre llora cuando es mal querido Mal querido, con cariño para Carmen Silvera y Lidis Romero, bonitas, arrodillado. Ábreme el pecho y ya verás que estoy sangrando. El corazón cuando sangre porque sufre, de mal de amor este lo acaba y destruye. A los versos del alma Que el hombre llora cuando es mal querido Para el niño Edwin Alfaro Y mi amigo Efraín Carlos Moreno